Oíd mortales. Wow. Salud. Médicos. Hospitales. Trabajadores de la salud. Estado. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Mm -hmm. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Oídos mortales. Oíd mortales. Un recorrido sonoro por la salud de todos. Hola Cristina, buenas noches. Buenas noches, esto es OID. Mortales. Estamos por www.laretaguardia.com.ar y por AM690. Y... Estamos y no estamos. Operando en AM690, Martín Valenzuela y aquí... Adrián y Fernando en www.laretaguardia.com.ar Sí, no estamos porque es 31 de diciembre, es fin de año... Eh, 8 de la noche, qué rápido que se pasó el año, ¿no? Sí, la verdad que se pasó rapidísimo, súper rápido ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora vamos a escuchar, como hicimos en el último programa, un poco de música Pero antes de escuchar un poco de música vamos a recordar, aunque sea muy poquito A todos nuestros amigos o algunos de nuestros amigos que siempre nos acompañan Entre ellos agradecerles a nuestros colaboradores de Medical Devices, a Ricardo y a Darío Roitman del Centro de Acúfenos Buenos Aires, uh -huh. que ellos colaboran para que nosotros podamos estar en OID Mortales. Eh, y agradecerle a todos los invitados, ya sea por teléfono, los que los se han jugado y se han venido, al piso. venido al piso. Sí, así. bueno, entre ellos, para nombrar algunos, agradecerle a Luis Otero, que con él habíamos hablado de los temas de diversidad y de la atención de salud en diversidad, lo mismo que con el licenciado Ariel Aguirre, no sé si te acordás, uh -huh. estuvo dos veces visitándonos el doctor. Reinaldo Sacone. Sí, también. Con él estuvimos hablando de distintos temas relacionados con la salud pública. Por otro lado, también estuvo con nosotros nuestra eh, columnista internacional Exacto. desde Atlanta, Estados Unidos, la licenciada Irene Selzer. Que nos estuvo hablando de distintos temas. Hablamos de temas desde el bullying, que están conocido uh -huh. acá, el tema de las distintas cuestiones con la comida, hablamos de distintos tipos de terapias, bueno, de distintos temas que tienen que ver con la parte psicológica. Agradecerle también a la psicóloga social María Eugenia Otero, que ella estuvo uh -huh. también acompañándonos, también. hablando de distintos temas, al doctor Walter D'Andrea. Que nos sí. habló de trauma cráneoencefálico, uh -huh. al doctor Cristian Bogio Marcet, que nos habló de la enfermedad celíaca. También hablamos de otras enfermedades como la neurofibromatosis. A nuestros amigos de la asociación, también un beso y un buen año, a nuestros amigos de la, que hablan sobre la enfermedad de Chagas también. Nos visitaron personas importantes de la Universidad de Buenos Aires. Ajá. La directora de la carrera de fonobiología la licenciada Ana Gesualdo y la vicedirectora Mabel Rugano, con quienes hablamos de la fonobiología y de los distintos temas que tienen que ver con nuestra profesión. Agradecerle también a la doctora Mariela Rodríguez Ruiz, que este año hizo un micro nuevo también, sí, por sí, los, pasillos, por del los hospital, pasillos del hospital que creo que fue todo un éxito Agradecerle a la licenciada Claudia Dupontier, que desde la Guardia de la Maternidad, ella como obstétrica, eh, nos habló de distintos temas también con en relación a los nacimientos. Al vicedirector del SAME también estuvo con nosotros. Sí, eh, a, eh, que nos estuvo hablando de qué es esto del SAME, cómo opera uh -huh. en en nuestro en nuestra ciudad de Buenos Aires. A la doctora Analia Más. Nuestra también. abogada, que también nos, ha, ella nos habla de distintos temas. A la doctora Graciela Pensi, que nos habló de osteoporosis. No sé si te acordás, un tema también bastante interesante. Hablamos de salud ambiental con la doctora Adriana Gresnikov del Ministerio de salud, de salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hablamos sobre tartamudez, mm. ¿te acordás? Sí, sí. Con también. María Marta Guevara. Hablamos de TGD o de autismo, o como quieran llamarlo, porque tiene distintos nombres, con nuestra amiga, la licenciada María Marta Cerdá eh, Hablamos sobre la memoria, que tantas veces nombramos, sobre los uh -huh. talleres que se pueden hacer sobre la memoria. Nosotros tenemos en el Hospital Pirovano talleres que hacemos los días miércoles, a quienes quieran concurrir, son gratuitos y los estamos organizando para adultos mayores, sí que necesiten un poquito de ayuda. Le agradecemos también al doctor Alberto González, que él es médico psiquiatra de los hospitales de veteranos en Ajá, Estados Unidos, cierto, al bien. doctor Bob Pfeiffer o Robert Pfeiffer. Robert Pfeiffer, que también estuvo con nosotros. Ah, nosotros estuvimos con él y trajimos bueno, un par de entrevistas que le hicimos ¿no? sobre uh -huh. cómo está funcionando y cómo funciona uh -huh. eh, allí en Miami, en la Universidad de Miami. La, La especialidad de él también. Bueno, y la verdad que muchos, muchos, muchos otros temas. Hicimos un programa con el doctor Alfredo Grandes o en su lugar de trabajo por que festejaban eh, sus 500 programas, creo, ¿no? 100 programas. 100 programas, en perdón. La cooperativa. Perdón. Exacto. También estuvimos con el doctor Carlos Vázquez Barreiro, que es médico ginecólogo y que nos habló por un lado de sexología y por otro lado de un tema bastante, que hizo bastante rum-rum, que fue las terapias de regresión. Uh -huh. Bueno, y así con un montón más de gente que a todos les agradecemos enormemente su participación y sobre todo a todos los que nos escuchan y nos siguen por el Facebook de Oid Mortales 2011. Y por otro lado también... Eh que charlamos bastante con trabajadores de la salud de distintas especialidades, fundamentalmente eh, planteando algunas situaciones conflictivas en hospitales, tanto de Capital como del Gran Buenos Aires, como del interior, Tucumán, Entre Ríos y alguna otra provincia, cuando eh, dimos un poco eh, a conocer la problemática que la salud pública Pasa en, en muchos lugares de, de nuestro país, ¿no? También, uh -huh. entonces, vaya también nuestro saludo ¿eh? a todos los trabajadores de la salud en las distintas especialidades, desde el camillero, desde el eh, administrativo, al médico, que todos los días le ponen, le ponen el hombro en los hospitales públicos de, de nuestro uh -huh. país ¿no? también estuvo el doctor Aldo Yanco, no quería dejar Ajá. de nombrarlo sí, como sí. asesor del Ministerio de Salud de Nación cuando hablamos del programa de detección y atención de las hipoacusias y también estuvo un ingeniero con un apellido uh -huh. muy conocido, el, el ingeniero Enrique Perón fue el sí. programa en que estuvo Perón y Cristina, ¿te acordás? Así Decíamos. sí, Pero sí. con él hablamos sobre higiene y seguridad, y seguridad. En, el, en los distintos tipos de trabajos. Uh -huh. Así que bueno, la verdad que seguramente nos queda gente que nos ha acompañado, y pero bueno, nada, esperemos que ninguno se enoje de bueno. los que no hemos llegado a nombrar y agradecerles a todos y a todas los que nos han ayudan, Eh, hacer este programa que fue en el 2012 en www.larretaguardia.com.bar y a través de AM690. Y entonces, aunque sea un lugar común, nosotros decimos hasta el año que viene. Hasta el año que viene, Luis. Bueno, en OID... ¡Mortales! Los dejamos con la música. Chau. Le he pedido tanto a Dios Que al final oyó mi voz Por la noche más tardar Yendo juntos a la paz Cartas de amor en el fondo Se segan con el sol Lejos de la gran ciudad Ella es mi felicidad Nada como el juntos a la par Nada como el juntos a la par Mil caminos desandar No, no, no, lo no, perdí, ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. De su nombre, se su edad Y sus gustos en la intimidad Cuando un corazón se entrega Y el mañana nunca llega ¿Qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz Caminos de caminos desandar El honor no lo no, no perdí Es el héroe que hay en mi Nada como el Juntos Arapán El honor no lo no, no perdí Es el héroe que hay en mi Nada como el Juntos Arapán Hey Jude, don't be afraid Desde 1999 sirviendo a la especialidad otorrino laringología, Importando productos con los estándares más altos de calidad y de reconocimiento internacional www.medicaldevices.com.ar Centro de Acuáfonos, Buenos Aires Fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3 y pueden comunicarse al 2066-1908. There's still a chance that they will see There will be an answer At home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Where no one ever goes Put it in your pantry with your cupcakes It's a little secret Just the Robinson's there. Most of all You've got to hide it from the kids Cuckoo, kachoo This is Robinson Jesus loves you more than you will know whoa, whoa, whoa. Bless you please, Mrs. Robinson Happy holes a place for those who Hey, hey, hey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 Tiene su sede en Paraguay, 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Es la rumba y es el tango, son el jazz y el rock and rock, un botán de sentimientos por donde habla el corazón, así se gasta adrenalina y se bebe mucho acco para afinar las emociones y acordarse del dolor. Se esfuerza la máquina, de noche y de día y el cantante con los músicos, se juegan Canta triste y no conecta con la gente Melodias eternas encadena la armonía Cuando el músico es sincero toca trozos de su vida podera del ambiente música música música con música, palabras que se combinan en un diálogo Personas Que hoy están durmiendo quién sabe dónde Por ahí en una plaza No, por ahí en un hospicio Y nosotros aquí Tan contentos Aunque sea este recuerdo Para ellos Si som är här idag. Det är bara en del cielo Nos som Att det Puede pasar Puede pasar Que hasta el desierto Se puede llenar Con el agua del mar Si hända att det kan hända att det kan varor. gradas para los que están subido en un sueño muy... Ya nos estamos despidiendo, ¿no, Cristina? Así es. Eh, entonces saludamos eh, sobre todo a nuestros compañeros que nos han acompañado todo este año uh -huh. a Fernando Tevele, a Martín Valenzuela en la M690, a Adrián, que es, el, que es nuestra incorporación, uh -huh. al doctor Darío Roitman y a la doctora Mariela, Mariela Rodríguez Ruiz, a Eugenia Otero también, uh -huh, que, que nos que han es acompañado, parte también de la retaguardia, además de, de haber estado aquí con nosotros. Uh -huh. en varios programas. Dale, claro, esperemos que la música que elegimos nos guste a todos en general. Claro, yo lo que te propongo es una cosa, donde vas a estar reunida, Pone, conectá a M690 o la retaguardia y aprovechá que vamos a tener un montón de oyentes Ahí está. que nos escuchen. ¿Te parece? Ah, está. Dale. Bueno, listo, nos vamos. Chao. Muchas felicidades para todos y esto fue Oíd Mortales.